Hola. Me llamo Marte y tengo 11 años. Mi familia y yo vivimos en el espacio. Sí, es un poco raro, pero es verdad. Nos mudamos al espacio hace 3 años y hoy Te voy a contar un poco sobre mi familia. ¿Tú tienes una familia? Mi papá se llama George. Él es escritor y le gusta comer tostadas todos los días. En serio, todos los días. Mi papá siempre hace ejercicio en las mañanas. Mi mamá se llama Delta. Supongo que es un nombre un poco raro. Mi mamá es mexicana y le gustan las plantas y los monos. Jonathan es mi hermano mayor. A Jonathan le gustan las bicicletas, aunque en el espacio no podemos montar una. Mi hermano mayor ama los deportes y a veces incluso no duerme toda la noche si tiene que ver la Copa Mundial o el Super Bowl. Mi hermana menor se llama lluvia, lluvia en inglés significa rain. Mi hermana es muy seria y prefiere los lugares donde no hay mucha gente. Supongo que el espacio es el lugar perfecto para ella. Por último mi familia y yo tenemos una mascota se llama Rexty <ríe> y es una iguana creo que una iguana no es exactamente una gran mascota pero Rexty es divertida y además Puedo llevarla a cualquier parte dentro de mi bolsillo. En fin, mi familia no es muy interesante. Tal vez un día encontraremos un marciano y todo será diferente. Pero por ahora es todo. Nos vemos.